de la tabla, nos vamos a hablar con Martín leiva ¿Cómo te va Martín? ¿Qué sí Buen día Buen día Fabián, ¿cómo andas ¿Tanto, tanto tiempo, tiempo. Eh, Mirá, me lo sacaste la boca, tanto tiempo ¿Cómo está la familia Martín yo Bien, todo bien, gracias a Dios, bien Acá, este, ya empezamos el colegio Y, y bueno, nada este, Lindo, acá Concordia Que hace, hace calor, así que nada, No se olviden de Concordia, chicos no, <risa> no, no, no nos olvidamos de Concordia Estamos justamente Pusimos a Gonzalo Torres Hablamos de, de la victoria de Estudiantes de Ayer, están haciendo una gran campaña, eh, hay un programa en la radio acá eh, este, con Julián Núñez, que es de, justamente de Estudiantes de Concordia, eh, hablamos está, pues, eh? de, la, de la gran temporada que estás teniendo, eh, has retomado un muy buen nivel, no, nos olvidamos de Concordia, vos te olvidás de nosotros. No, para nada, si yo te, yo te mando a no te mando mensajes, ¿eh? Tomás, ahora viene mi reclamo, toma para vos. No, no, no, no yo, te, yo te, te escribí un mensaje el otro día, pero bueno, por ahí no lo leíste. Bueno, ¿cómo andan todos bien? Yo igual los chicos están tranquilos, veo una contrabueno todo, así que bien, bien, tranquilo. Sí, buen momento del equipo de la liga, ¿no? Sí, no, eh, justamente ayer este en el, a la mañana del partido le había estaba hablando con Chichi, le decía que de los últimos 10 partidos ganamos 8. Y bueno, el de ayer fue, desde los últimos 11 nueve. La verdad que no sé quién otro, qué otro equipo tiene ese récord, sacando San Lorenzo, obviamente. Este, claro. La verdad que... Y bueno, y él, se me decía, después de... En 45 días jugamos todos esos partidos, cuatro partidos por, por, por día cada... Y la verdad que un poco desgastante todo, pero bueno, nada, contento. Este, obviamente lo, lo de gastar que uno puede estar, este, si, si, si ganás, se hace todo mucho más llevadero y eh, nosotros también al principio de la temporada tuvimos muy mal estábamos en un en un 3 en un tres eh, die y la verdad que en ese momento es, este es, es heavy viste por eso entiendo cuando vos hablabas pero si estaba hablando de atenas y los equipos este se pierden y es, es complicado se hace tedioso durante la semana durante el, en los partidos viste bueno nosotros bajamos sí, sí. por eso Y la verdad que está bueno también pasarlo y entender cómo reacciona el equipo cada uno en esos momentos y, y cómo se sale también bien, que, que eso es lo importante. Y ahora, bueno, estamos en otra realidad, un 12-12, eh, igualamos cantidad de partidos ganados y perdidos. Y, y la verdad que claro. es un plantel, cuando paro y paro, no tengo problema. De... ¿Cómo, cómo? Decime cuando paro de hablar y paro, pero digo... Eh, no, dale, eh, dale, está perfecto lo que está diciendo, dale, seguí, seguí, que está bien, dos y dos. Porque me hiciste una pregunta y te salté con 200, muchas cosas, pero nada, lo que te quiero decir <risa> es que, digo, es un plantel eh, que ya sonó corto y y están apareciendo jugadores como, bueno, eh, Lalo, que ya viene apareciendo, Lalo Merlo, hijo de Junis, eh, y Fede Grubon, que que no estamos en la mano, va la tener lesión ahora de, de Pedro Choclo, pero bueno, estamos cortos y hay que luchar con eso, somos lo que somos, pero principalmente es que, que creo que nos costó ese eh, a nosotros de principio de temporada es el, el, el encontrar el rol de, de cada uno. Es un equipo nuevo, un entrenador nuevo, vos sabés cómo es, eso es lo más difícil y bueno, por suerte lo pudimos lo pudimos eh, encontrar. Eh, es un trabajo difícil, Fabian vos sabés. Para el entrenador, para tratar de, de, en el vestuario nosotros, este, eh, o yo, hacer la cabeza de que de que es un, un equipo desde eh, de, para laburar, o sea, en el sentido de, si no bajemos menos de 70 puntos, no, no ganamos. Claro. Eh, y de hecho, justamente lo que estaba leyendo eh, la Liga de las Américas y... y El equipo que había dejado menos puntos éramos nosotros. Después, bueno, fue Guaros en las finales del Final Four. Eh, ah. Y si nosotros, equipos, grandes equipos, nos hicieron 60 puntos, 64. Y, y la verdad que desde... Bueno, por eso Chiche también me, me contrata, ¿no? Pero desde el liderazgo que uno puede llegar a tener, este a inculcarle a todos que lo más importante es... este eh, O sea, el, el construir el partido desde la defensa y y chichi con la impronta de, de los ocho segundos se eh, en ocho segundos eh, eh, bueno, todo fue todo fue mejor, por eso el, el, lo que lo que te dije al principio, un un de 11 partidos eh nueve ganados y, y fue a partir de ¿Quién grita? Ahí? ¿Quién grita? Peli <risa> <risa> que no fue al jardín porque se quedó dormido porque hacer con por la partida me acompañaron y Dormidos ah, nah, les... fueron nah, los padres, vamos a aclararlo. Los que se quedaron dormidos fueron los padres. No, no, sí, mía, mía fue, Mía va al colegio. Estaba re cansada. Lo que pasa es que son mi motor. Yo, eh, Diana me decía, este che, ¿qué hago? ¿Lo llevo o no lo llevo? Y ya empezaron el colegio, ¿viste? Y la, y la más, la, la del medio, la de ocho, Mía, se cansa, termina reventada. Pero digo, son un poco mi motor, necesito que vayan a ver. Y, y ya me queda poco también, Fabián. Y, y, y disfruto que ellos vayan a la cancha, disfruto que el gordito... Esté por atrás jugando y vengo me pide jugo todo el tiempo. Cuando no me doy jugo, se larga, se larga, se larga, se larga, se larga, pero bueno, son mis mi motor y me, me ayudan en, en todo. Está bueno eso, está bueno, es como que también uno va creciendo y va cambiando va cambiando eh, todo, ¿no? Va cambiando un poquito la creación, de lo que, necesita, de lo que deja de necesitar y estás en esa etapa hoy. ¿Cómo no te escuchas en la secución recortado, por menos? decía que vas creciendo, vas madurando, estás llegando a una edad donde vos mismo decís, eh, acaba de decir que queda poco y son otras cosas las que te motivan y, la, y otras cosas la y otras necesidades las que tenés, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto. Pero igual no dejo de, de, de, de preocuparme o mejor dicho, ocuparme desde primer día. Eh, es cansadora a la liga, este eh y eh, más por ahí de, de, de, de lo que me toca a mí es, es este, si un momento que bueno tenés que entender a cada jugador y, y tratar de, de, que, de que todos tiremos para el mismo lado y encontrar los roles de, de, de cada uno obviamente todo esto como con chiche ¿no? no no no no yo pero nada eso eso es eso a veces termina si es candor y esto Eh, los chicos y mis mujeres bueno eso es un poco me sacan eh, el cable o sea me, me, des, me hacen descargar un poco también este eh, al principio fue duro acá en eh, acá porque no no nos encontramos la vuelta y en esos momentos es cuando más eh, necesitas a la familia y yo no puedo vivir sin ellos no me no me imagino estando en otra ciudad y ellos en otra de hecho la pasé muy mal en corrientes los primeros meses que no estuvieron ellos. Entonces, este más allá de la edad, yo creo que, que me parece que siempre fue así. Tuve la suerte también de estar casi siete años en, en Peñarol y, o en, en Boca, siete años. Entonces eso también es es machadero. Cuando te van a una ciudad y, y de otra ciudad y todo, este, te tienen que seguir. Y la verdad que que el Diana es la que, mi mujer es la que agarra todas las cosas. Bueno, vamos y vamos y, y bueno, se lo debo también a ella. Es, es un poco eso. Seguro. Y el vaqueo políticotico martín estás con, con una muy buena temporada ¿no? tiene mucho partido de doble doble figura estás colaborando en puntos y rebotes, bueno lo que siempre aporta defensivamente eh, se te nota se te nota muy bien muy mejorado con respecto a otras temporadas Sí, sí estoy, estoy feliz con eso con lo que me, con lo que me toca la verdad que bueno este eh, el entrenador Chiché es de muchas estadísticas viste y de, de muchos números y creo que a partir de eso no no a todos, no a mí eh, el tema de superación y, y por ahí hace un break de 10 partidos y viene con los números y, y, y tratar de superarse todo el tiempo que, que la superación pasa por por individual y colectiva entonces una cosa lleva a la otra y en cuanto a esa superación individual está con los números mira necesito que vos cua tanto minutos necesito que agarre más rebote esto el otro entonces bueno eso me ayuda un poco también a A, a darle más al equipo eh, la verdad que físicamente estoy muy bien, eh, más allá de que hoy estoy reventado y por suerte tenemos tres días de descanso eh, pero eh, me ayuda en eso, a seguir superándome no, no solo por lo individual eh, por los números, vos sabés que yo no soy un tipo muy de números, sino por ahí mi trabajo no se ve o, pero bueno esta temporada se está viendo por por lo que decís vos que estoy agarrando un, eh, doble doble figura casi todos los partidos y Eh, y porque el equipo también lo necesita de, de parte mía, hacer un, un, un, un líder de, de, de defensivo en los tableros y, y ayudar a, eh, eh, como todo como cada uno dice eh, por ahí no es, un, es un equipo que ofensivamente también eh, cada uno tiene que tener su rol su espacio y, y, y su momento y, y, y no hay uno que diga que ese equilibre porque es, no sé no tenemos un Hay un Pablo Quintero por ahí sí, pero, pero sí tenemos un un Tucubambo que pues, sé que lo, si lo tengo que poner de este lado, sé que va mejor por este lado el otro o ten, tenemos un Draper, no tenemos un Taker que la tira como loco, sino un Draper que, que en 8 segundos a cancha abierta te liquida porque Salta ayer metió una volcada impresionante sí, y lo impresionante, mismo impresionante. impresionante y lo mismo que Lea Viloz, ¿sabiste que, que yo te te vuelvo por ahí ahora tiro flores, pero yo ya lo dije al principio de temporada, me hace recordar mucho a Facundo Campasso, no sé, no, no te estoy hablando de, son diferentes en talento, en esto o lo otro, pero sí en la en lo que nos da de sencillamente, ¿no? es un pibe que corre y, y nos ayuda mucho en esa en esa faceta, así que es importante que todos tengamos el rol y lo estamos teniendo y estamos felices todos, y yo en lo personal, lo que te dije, estoy súper contento. Sí, está muy bien, está muy bien, decíamos el otro día con un amigo hablando que Si uno tuviese que, que elegir a los dos pivots nacionales por lo que están eh, que produ la producción que tienen eh, hoy este eh, eh, eh, Tintorelli en Peñarol que está con un gran torneo y Martín Leiva estudiante de Concordia. Ese amigo es Claudio Villanueva o? No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. no estamos hablando con, con otro con otro amigo, tengo muchos amigos. Este, no, esto un tipo de muchos amigos. Vale. Sí. <ríe> no, pero estamos hablando de eso, Tintorelli y y buenas gracias. Y pues la verdad que están jugando los dos. Ayer perdió Peñarol, pero Tintorelli 20 puntos, ...11 rebotes y todos los partidos el tipo se faja, se raspa, está está muy bien también físicamente. Este, también es un jugador con experiencia que tiene sus años y que seguramente hoy, después del partido de ayer, no se puede mover. ¿Qué lo que más te cuesta hoy, después de un partido como el de anoche? Y los golpes, porque la verdad que en mi faceta de juego, que puedo estar bien algunos partidos o mal, eh, me van a que no, no convierta Entonces, y Sunchal es un equipo que, antes que metan los puntos, eh, me, me, me, me pega, me la raja, que para mí entender tiene que haber más antideportivo, porque directamente van a, a no jugar la pelota pero bueno nada eso me cuesta más y tenía golpeado lado izquierda porque me pegaron un antideportivo es por ahí el otro día es, me cuesta levantar eso. pero bueno nada tra de descansar todo el día y bueno ahora tenemos tres días libres pero bueno, bueno. un partido si tendría un partido mañana sí, trato de descansar un poco de destillo de, de y sí, tendría que hacer pero Eh, después nada, después este, estoy bien físicamente, viste, me cuido también. Sí, no, sí, no, no, llegué, no muy llegaría. Me muy... eh. cuida mucho, eso es verdad, eso <risa> es verdad. Martín, ¿qué cuáles son las aspiraciones o los objetivos que tienen como como equipo ahora que están un poco mejor? Por ahí a principio de temporada era escaparle de la zona del descenso o al playoff por el por el descenso. Falta mucho, pero no falta tanto tampoco. Este, y hoy están como bastante más alejados de esa de esa zona o de esa realidad eh, que, que son los cuatro últimos lugares aquellos dos que se quedan fuera de la postemporada 17 y 18 y aquellos dos que van a jugar el playoff para mantener la categoría que son el 19 y el 20 han mutado los objetivos siguen siendo lo mismo eh, independientemente de que se mira la tabla desde otro lugar y mira ahora es que tenemos 24 partidos jugados son 38 eh, 14 partidos manos quedan Eh, si vos me decís ahora lo único que queremos hacer es mirar para arriba ya bastante estuvimos mirando para abajo para ver para separarnos del fondo y no estar ni, ni porque quieras o no seamos sinceros, habían, al principio de temporada nos daban para pelear el, el, el descenso o clasificar ahí al último o, y sí, estaban o, entre o, los o, equipos eh, por una sí. cuestión también hasta de lógica con, pero después la realidad indica que hay muchos equipos que están en la misma situación entonces y alguno que no que, que se armó para estar más arriba como Atenas su peñadorl eh, hoy está eh, abajo en la tabla de posiciones ¿no? sí sí por supuesto entonces este ahora queremos si queremos eh, va, yo esto es lo que lo que pienso yo y también trato de, de decir a los chicos y chiste también coincide digo mirar en mirar para arriba y, y verlo lo, lo que más arriba podemos clasificar y después este Eh, eh, llegar al primer playoff con con, con chances para, para... A ver, estudiante de Concordia nunca pasó un playoff en, desde que está en la liga. Eh, sería muy importante, no solo para nosotros, sino para el club, eh, pasar el, el, el playoff. Si vos me decís, eh, ahora y mira con esta lesión de Pedro de pedro Choulu se nos hace complicado, ¿viste? Nos, nos haría claro. falta alguno más, porque por el, por el hecho de que en un par, en un play off a 5 si no tenés este un recambio más allá que yo lo que los chicos que te nombré antes este, lo, lo están haciendo bien pero vos jugás en, en, sí, contra uno mismo con, no es lo mismo contra otro equipo no nosotros nuestro nos a 15 y 15 para, más allá de que 15 estaban para otra cosa ¿no? es lógico eh, y incluso peñarol vos nombraste peñarol, peñarol tienen también que eh, un recambio que, que, que a, a cinco partidos no no no, no va a costar Eh, eh, por eso te digo que, que, que por ahí eh, vamos a ver cómo, cómo sigue todo pero lo, lo más importante hoy me decís es tratar de, de, de o la meta o el, el, el, no sé cómo lo llamaste pero digo es ganar el, el playoff eh, un playoff, pasar un playoff como Concordia nunca pudo Eso es lo que... Obviamente es aspirando a estar lo más arriba posible. Sí, seguro, decimos, seguro. seguro Tantá de, no de no enfrentar un San Lorenzo como me tocó el año pasado con Peñarol que no, no sé. Es lógico el, Peñar el San Lorenzo sí, es, es, este, es, es, es otra cosa. Nosotros fijate el partido que jugamos con San Lorenzo nos, hicimos, nos hicieron 73 puntos pero nosotros nos hicimos 58, ¿viste? Eh, esta tarde un, de, de llegar a lo mejor posible y encontrar un equipo eh, más o menos como el nuestro, ¿viste? Y tratar de para poder, para poder tratar de competir entiendo entiendo entiendo sí, entiendo es. bueno martín yo este gracias por el contacto ¿eh? este hacía mucho que no hablábamos al aire y siempre siempre está bueno hablar con vos este sos un tipo que dice cosas y ¿sí? ah, como cómo fue este tú tu, tu, tu partido con, con contra Peñarol en mar del plata ¿Cómo fue el recibimiento cómo te sentiste vos Eh, re, de, siempre es especial, Fabián, la verdad que me, me, me, me cuesta mucho jugar, eh, encima de los días anteriores este, ganen, la, ganen la gallina, por favor, y encima perdemos con Quilmes, eh, todo el mundo me decía lo mismo, después, eh, no, perdieron con la gallina, ahora pierdan con nosotros, por favor, y, y, y mensaje de acá, mensaje de acá, tengo muchos amigos, encima, no, no, Incluso los dirigentes también, y, y está, está jugando, y Martín, como que no te llegaste a concentrarte de todo el afecto que, que me tienen, que es recíproco también. De hecho, eh, Lea mete el triple para ganar y yo no voy a festejarlo por, por, por respeto a Peñarol, como me parece que... que, que, que... Que de la misma forma para los dos lados, porque el, el recibimiento de ellos fue también, este, como siempre, bien, aplaudiéndome. Y bueno, es del, del otro lado también, yo también siento lo mismo. Nada, trato de jugar como pueda, lo que pude ayudar al equipo. Eh, por suerte también lo ganamos, que va a ser, que a veces toca de, de un lado de otro, así que... Estamos ahí hablando no, pero... muy afectuosamente a Leo Gutiérrez en un costado de la cancha este también este, y, y, y al resto de los chicos Sí, sí los fui a saludar al banco a los chicos y no lo podían creer y bueno, es lógico eh, después de tantas eh, derrotas, que espero ojalá salgan lo más pronto posible eh, porque Peñarol se merece estar más arriba eh, por, por lo que es como institución, pero bueno, nada eh, estoy en, otra, en, otra, en otro lado estoy ahora, así que también lucho por, por, por la camiseta que, que tengo que es Concordia y Y estoy muy feliz de estar acá. Bueno, me alegro mucho, Martín. Beso enorme para a Diana y a, y a los chicos. este Gracias por el contacto y por la onda de siempre. ¿eh? Bueno, no, no, no. Estás solo, Fabiano. ¿De qué pasó? ¿No hay nadie? Eh, ¿Me estás controlando, che? No, este, te digo nada más, sí, un poco. Ah, eh, no, no. Santiago fue a sacarse una muela, así que hoy no, hoy, no, hoy, no estar, hoy no puedo estar. Está bien, bueno. Bueno, mandá de salud entonces. Bueno. Tomando empezó no Martín. Hombre eso no me chavorro, chafa. Ahí está, Martín gordito, sí, sí. Martín me dice gordito, sí, sí. Igual que Leo, Leo también me dice gordito. Ya los no voy a agarrar a los dos. Lo agarro a los dos. Bueno, Martín le iba, eh, este